lang sauver chwama raba di hasukahi de haltu gewi da digi ku logo koba i així comença la sessió de ràdio del, del Romano Quidipent que preparem avui als Jardins de Rubió i Lluc en el marc del Festival Ravals. Avui estem al voltant de la taula... El Joel, de la Mediateca del Raval. El Francisco, la Mariló i jo, de la fundició, La Mercedes i la Juana, de la Chobají. I l'oncle Pistoles, de l'institució del barri, dels Gitanos del barri. Um, la idea d'avui és anar xerrant de diverses coses que, que anirem mirant de d'atrenar. Per una banda, parlarem de, de com ha estat la presència, la vida... la la manera de fer barri dels gitanos aquí, en el, en el Raval. I d'altra banda, parlarem de, de com es construeix i es destrueix la memòria gitana en els, en els nostres territoris, a partir de, de materials de, de l'arxiu de la Unió Romani, que hem començat a, a treballar conjuntament per veure com, com, els, com els entenem, com els trobem, com els endrecem, com els desendrecem... O sigui que, que comencem... Potser podem començar amb vostè, oncle. A eh, Fa uns quants dies vaig estar escoltant el programa de ràdio que vostè havia estat fent a la Mediateca sí, sí. I, i parlava de, de quan havia arribat vostè i la seva família aquí al barri i també ens explicava una mica com era, com era la, la presència en els diferents carrers del barri. Ens vol explicar? I tant. Bueno, eh, per exemple, en el carrer Salvador era un carrer molt, molt conegut perquè hi havia... doncs, el 50% d'habitants eren gitanos. Allà, de fet, vivia el Paret. Mm -hmm. uh, I jo me'n recordo que els dies de Nadal, ara em ve la memòria, anàvem a casa del Paret. Nosaltres érem nanos. I ell ja començava a rebre's cantant rumba. Val? També tenim al carrer de la Serra, al final del carrer de la Cera hi havia el cine padró i un bar que es deia El Bar El Salchichón. I allí es concurríen tots els gitanos i les gitanes i parlàvem, nosaltres jugàvem a, a la botifarra, al dòmino, jo llavors era un nano, i eh, vam veure, allà es veia la vida dia a dia del gitano i no hi havia setmana que es liessin de juerga. I ballaven les dones... I els homes cantaven i allà les dues de la nit les dones se'n se i quedaven amb els homes. I llavors els homes ja era diferent perquè un cantava per Soleà, l'altre cantava per Boleries, l'altre cantava per Seguidilles. Però clar, això parlo doncs, de que de l'any 58-60. Jo era un nano. I a partir de, de, de, dels anys 70 ja va vindre el que era la rumba. La rumba en sí si, catalana, que va fabricar, vamos a decirlo así, el paret. Eh? El paret, yo no creo en eso del rey, de la rumba, no, no. Pero sí podemos decir que él era un embaixador porque la va a pasar alrededor del mundo. Y bueno, no tengo nada más que decir. Juana y Mercedes, uh, y, en, y la forma de hacer, porque una cosa que explicaba el oncle era... Eh, de la forma de estar en, de ocupar el espacio público de una forma de, de estar en la calle eh, juntos eh, compartiendo celebrando comiendo eh, negociando eh, vuestra vuestra experiencia en, el, en hospitalet porque vosotras sois de, del barrio venís del barrio del jornalal y antes de y que nos contáis ...la forma de ocupar el espacio pues dependía también... ...a ver... ...eh... El, ...la calle siempre ha sido como... nuestra... ...sobre todo en verano... ...yo siempre he escuchado por ejemplo en mi, ca, en mi casa... ...he escuchado que el verano es de los gitanos... ...y el invierno es de los payos... ...porque el verano es mucho más... sale a la calle como más alegre... ...estás con... ...estás todo el rato... ...con tus familiares... ...no te da pereza de salir a la calle... ...estás rodeado... Entonces, eh, en, en nuestro caso, o en mi caso, eh, los niños siempre hemos ocupado, las, cuando vivíamos en las barracas, pues eh, siempre hemos ocupado la calle, jugando, pues con tus primos, con tus tíos, con tus familiares, con, porque vivíamos todos juntos, más o menos, ¿no? Pues las mujeres, pues también ocupaban sus espacios, después de hacer sus cosas que tenían café, ...pues se ponían en la calle... ...hablaban, charraban... ...y lo que yo me acuerdo mucho era cuando en invierno... ...eh... ...hacían una, una hoguera, pero una buena lumbre ...que da mucha compañía, una alumbre... ...da toda la compañía del mundo... ...y yo me acuerdo de escuchar a mis tíos y a mis tíos abuelos... ...a los, a los hermanos de mi abuelo Juan... ...de explicarnos historias... Y nosotras estaban liadas en manta, porque éramos muy chiquitillas, en manta, pero estábamos en la calle también y con la lumbre, ¿no? De explicar historias, luego mi tía, pues pues eso no fue así. Nosotros sea, si fuimos en manta, porque eso fue de esta forma, de esta forma. Y la otra, ¿y tú te y explicabas? Porque los viejos contaban los cuentos. ...eran todos primos, hermanos, hermanos... ...y contaban los cuentos y los príncipes... ...y los guerreros eran ellos... ...y y, y, y le ponían los nombres de ellos... ...era como su historia de ellos... ...y entonces ella decía, claro, era él... ...y empezaban así, ¿eh? que, con esa discusión... ...y yo, yo recuerdo aquello... ...y esa frase que hay que dice... ...als carrer siempre serán nuestros... ...los gitanos no lo decimos... ...pero lo hacemos de verdad, es la realidad... Porque las casas donde vivíamos, las barracas, las puertas siempre estaban abiertas. No cerraban la puerta allí entrábamos y salíamos. Que es como aquello que dice, el aire que entra de la calle. Es verdad, las calles siempre son nuestras. No lo decimos. Pues si alguna no... mujer se tenía que ir a buscarse la vida, dejaba a los niños y sabía que hambre no iban a pasar. Porque se metían en la casa de uno, del otro, del otro. Y a lo mejor comían cuatro veces. Que no está mi mamá, que no he comido, que eran mujalladores. Que no he comido y se hinchaban de comer iban a la casa de la otra que no he comido que mi mamá no está y se hinchaba de comer que, que quiero que sepáis nos gusta estar afuera escuchar historias porque forma parte y ha formado parte de nuestra vida nuestra vida ha sido transhumante y al ser transhumantes nuestra diversión era las historias Y el gitano y la gitana en sí... ...es muy aficionada a escuchar historias... ...estamos en el siglo 21 ...y tengo una nietecilla... ...de ocho años... ...que me hace meterme en la cama con ella... ...y yo le tengo que explicar... ...el mismo cuento... ...porque nomás hace uno de cuentos... ...y se lo explico tres o cuatro veces... ...eso... ...es algo peculiar... ...y singular en el pueblo gitano... ...nómadas... ...y por eso nos gusta... El fuego, la calle, la historia, el abuelo, el tío, escuchar a los mayores. Es nuestra idiosincrasia, ¿vale? Como, bueno, eso me sacó ría ahora. Pero lo veo también como eso que dice la familia no es solamente el núcleo, una familia con el padre y la madre, sino que es una familia extensa. Por eso tú tienes la puerta abierta. Es una familia de todo que vivimos allí. Mi casa es tuya, también lo tuyo es mío. De compartir... Bueno, eso me lo he ahora, no sé. Pero queda, está bonito. En todo caso, está poético. Queda bien. Luego no, la mujer siempre ha ocupado. Así como las mujeres antiguamente, hace yo que sé, 70, 80 años atrás... ...le tenían que pedir permiso al marido para poder trabajar... ...las mujeres nunca hemos tenido ese problema, la mujer gitana Es decir, que todo eso que muchas feministas han reivindicado... ...las mujeres gitanas no la hemos tenido que reivindicar... ...porque hemos estado en la calle, vendiendo, buscándonos la vida sin ningún tipo de permiso de nadie, sino con nuestro propio permiso, ¿no? Y esa ocupación en la calle también muchas veces se ha mal visto por parte de los payos de que estemos ocupando esos espacios públicos de esa forma tan alegre que tenemos porque no hay otra y entonces también depende cómo lo mire está la otra versión, ¿no? decir, uy, estas esta son unas no sé qué en forma despectiva y negativa, cuando la mujer no la ha visto así esa forma. Y esos espacios también se han ocupado por parte de la mujer cristiana. En relación a lo que estabais contando del de, de explicarse historias, o sea, de el como una forma de estar juntos, pero también como una y como una forma de entretenerse, pero imagino que también es una forma de, de explicarse unos a otros qué significa eh, de dónde vienes, qué ha uh... estás socializando con tu familia. Estás ¿Lo? recuperando historia, estás recuperando vivencia, estás viendo cómo han vivido, dónde estás y por qué estás así, ¿no? El car recorrido con un, con una forma de y saber por qué te encuentra en el momento en que. Hace hace unas semanas que estuvimos con el con las con las charlas de Memoria Viva. Uno de los días estaba estaba un compañero de, de Senegal, Ibrahima, que Ibrahima Guane que nos hablaba de cómo se hace la historia en, en culturas en las que no se deja no se deja nada por escrito y que contaba que el poder ir contándote constantemente las historias de, de lo que había sucedido hace mil años, pero también la semana pasada, eh, como que permitía eh, estar ser mucho más flexible a la hora de, de decidir qué necesitaba saber para organizarte o para entender la realidad de, de la hora. Y recuerdo que hablándolo después, tú, Mercedes, decí, le decías a Ibrahima «Eso que has dicho, esto que has contado es muy gitano» bueno, nosotros tampoco no hay nada escrito. No se ha escrito nada, no hay nada que que se diga esto, nadie ha escrito, está escrito por Quitano, pero sí no hay ninguna ningún libro, ningún código, pero sí que mantenemos esa esas costumbres y esa forma de vivir y yo creo y pienso y bueno, es verdad. Todo ha sido a través de la transmisión oral de lo que hablamos de, esa hoguera, de esas hogueras, de salumbres, que yo le digo, ...y que te siente ahí... ...aparte de contar el cuento... ...la historia o el relato... ...tú lo cuentas pero a través de... Pues, metiendo la cultura gitana... ...las vivencias de cómo vivimos... ...tú le dices al niño... ...y estaba el aladino con su tío y su primo... ...no le dices con dos compañeros... ...son la forma de contar ese relato... ...de tu vida o el cuento... ...metiendo o hablando de como... ...yo qué sé, la cultura gitana... ...y entonces todo eso... Es como más fácil también asimilar, y bueno, vas pillando y después también lo que vas viviendo. Y eso ha sido la manera, yo creo, de, de ir transmitiendo nuestra cultura, porque en la casa no hay ningún libro, ningún código que tengamos que decir esto, somos así. Parte del pueblo gitano, pues no ha podido estudiar, no ha podido hasta ha tenido que ganarse la vida de muy chiquititos, y no hay nada escrito, por eso. Pero... Hay algo que, que es muy importante. No hay nada escrito, pero... Y recuerdo también, ni no recuerdo, que haya ningún libro gastronómico de comidas gitanas. Si en cambio ellas te hacen un potaje gitano que no hay que lo aguante. Y claro, claro eso no está escrito, eso está aquí. Estoy pensando que a lo mejor ahora es un buen momento para pasarle la palabra a Carlota, de la Unión Romani, porque precisamente... Eh, Uh, están empezando un proceso superinteresante respecto a qué se hace y cómo y cómo se, se ordena o se desordena o se comparte o se preserva eh, aquellas aquellas trazas escritas que sí que existen de, de, del, del pueblo gitano y qué tipo de trazas escritas son, ¿no? Que también tiene ahí Say Carlotta y ahora mismo me estoy ocupando un poco non solo io, pur supposto, sino anche con Tado Sposotros a organizzare un archivio molto grande, un patrimonio documental uh, immenso di Ria della della Unione Romanie che come credo che già già sapevate è un è un'associazione una que... che no se, no se aleja mucho de la, de la persona de, de Juan de Dios y, sí, o sea es un patrimonio que, que él ha guardado y cuidado durante, durante muchos años lo que un poco ahora acabo de empezar a conocer este, este patrimonio este, este fondo y un poco lo que, lo que he notado es que la mayoría de, de los documentos, son modernos, o sea, a partir un poco de los años 60 hasta, hasta ahora. Y las cosas que, de hecho, tenemos de más antiguas, o sea, de los siglos pasados, son todos relacionados con, eh, con un poco la... Mmm, digamos, son todas la, las leyes, la, las pragmáticas que los otros, lo, los reyes, el, el poder, ha hecho hacia los hacia el pueblo gitano y esto me parece ya una, una cosa muy muy de impacto no de como todas las la testimonianzas los testimonios que están que son escritos sean relacionados con una con un arma de poder de y de, y de destrucción de una, de una cultura y de, y de un pueblo sino para decir un, un estonocidio si, si puede utilizar esta palabra muy muy Muy importante y un poco lo che hai notato che ha cambiato è es che que, um, a partir da, da los anni 60 un poco si me equivoco que, que digas no? Porque... No msperava hablar y che un poco a partir de, de los anni 60 e sobre soprattutto después de la, con, con la fin de la dictatura de franco che creo che haya sido un poco una una una tappa molto importante non solo per tutto del popolo che spagnolo, non per solo vara todos los españoles, sino para todo el pueblo gitana de gitano de de cambio, no? Perché sì, dopo un poco il momento nel quale ehm e se popolo ha, eh, ha potuto tenere un rappresentante nella Corte Costituzionale io è un poco um, come ha salido un poco de las la sombra, si puedo decirte de decir así. Y un poco lo que estamos lo que estamos trabajando ahora, que es un proyecto muy ambicioso, es volcarla es cómo adaptar crear, o sea, crear un, un archivo, un archivo que es una cosa muy no, muy, muy encajada y muy tradicional y adaptarla con una, a una cultura que, que es muy diferente de la, de, de la cultura de la, de la sociedad may, mayoritaria, ¿no? Y un poco cómo podemos adaptar todo, todo este mundo de, de tradición oral a, a una cosa más um, tradicional y encajada, sí. Y estamos un poco trabajando en esto, sí para construir un archivo que sea, que sea gitano y no de, de cosas gitanas y sobre todo de cómo esto puede, puede ayudar en, la, en cambiar un poco la, la imagen y la, y la ignorancia sobre, sobre todo el pueblo gitano. ¿Qué temas han ido saliendo en estas discusiones acerca de cómo pensar un archivo gitano y no de lo gitano? Venga, ¿Qué hemos venido a jugar... Comienza. Bueno, pues en principio han salido 500.000 pensamientos, cinco gitanos 500.000 pensamientos. Ahora todos tenemos el mismo, es uno. ¿Cuál es? Digitalizar. Eso, eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la, por una banda sabemos qué queremos. Pero, por otra banda, no tenemos tampoco la llave de decir lo queremos exactamente de esta forma, porque no sabemos la forma. Pero sí que sabemos que tiene que ser un archivo, si sí hay que llamarle archivo, si sí hay que llamarle fondo documental, ya con las terminologías ya nos volvimos locos. Pero sí un sitio donde cualquier persona que en verdad quiera eh, interesarse por la comunidad gitana o quiera... Eh, trabajar con la comunidad gitana pueda acceder, que no tenga Simplemente tanto... Simplemente informarse. Puede acceder. Y luego, claro, salió la otra voz decía Cualquier persona, ¿y si hay alguien que quiere utilizar esos documentos, esas fotografías, para algo negativo? También podría acceder, claro. Ahí ya dijimos, los filtros, filtros. ¿no? Todos los filtros. Y sí que queremos un poco democratizar ...esa información que han estado en los, en los archivos... ...y que solamente han podido acceder... ...pues gente de la investigación del Campo de la, de la investigación, ¿no? Queremos eso... ...y luego también el Juan de Dios allí en la Unión Romaní... ...aparte de tener una biblioteca inmensa... ...tiene también eh, unos audios... ...de cuando él estuvo trabajando en la Radio Nacional de España... ...del tema flamenco y flamenco gitano... ...entonces claro, ahí hay cosas inéditas... ...inéditas ¿no?... ...cómo eso también puede hacer y enriquecer... ...también eh, ese ámbito ¿no?... ...de la cultura, de la cultura gitana... ...y de la cultura que ha aportado a este país... ...la, la comunidad gitana ¿no?... ...luego también a, hay... ...un groso grande, grande de revistas escritas por entidades gitanas, que ahora sí que los gitanas, aparte de ser ágrafos, somos también los que escribe sobre nosotros mismos, y tiene, eh, tiene puede haber la Unión Romana y revista de fuera de, de España. Sí, sí. Bastante, no te sé decir el número, pero bastante, ¿no? Y lo mejor de todo es que están escritos en romanos, con lo cual te induce a que aprendas romanos es decir, que todo es una cosa que se va se va y todo eso sí que queríamos ponerlo de una forma que no fuera tampoco estática sino que se fuera autoalimentando ¿no? pero bueno eso en próximas sesiones ya una cosa que, ¿cómo te llamas? Carlota. bien Carlota hablaba de unas pragmáticas y hablaba de los años 60 pero Yo digo eso, y si queréis ya no hablo más, porque hablo, <risa> hablo por los codos. No, no, pero la rádio es un buen lloc para hablar por pues cosas. Entonces, hablamos del 21 de enero de 1491, cuando monta, tanto tanto monta, los Reyes Católicos, siendo de procedencia extranjera, porque ella era de la casa de los Lancaster, irlandesa, y él, y él, de la casa de los Tastamara, napolitano. Entonces decretaron junto a Tomás de Torquemada esto está escrito no está inventado Torquemada y Francisco Jiménez de Cisneros que era cadernal, confesor de la reina decretaron las pragmáticas de Medina Sidonia no sé si eran 14 o 16 explicando que el morisco, que es el moro bautizado se podía quedar si era converso o bien la judería, Shefardí se convertían o eran deportados entonces quedábamos los gitánicos y los gitanicos pensemos algo muy peculiar y dijimos radio oyentes dijimos vamos a hacernos el loco porque llevamos toda vida haciéndonos el loco y no digo ahora por culpa de quién Entonces nos convertimos en conversos, en nuevos cristianos y no nos pasó nada. Estaba pensando que en el proceso de, de pensar el archivo de, del Centro de Interpretación de la Ciudad de La Barraca, que es un proceso que, que lleva tiempo iniciado en, en Hospitalet, gran parte de las de las decisiones que se fueron tomando sobre cómo se podría hacer un archivo de la de los saberes y de la vida de, de las barracas que, que fueron que fueron arrasadas ha sido alimentado a partir de conversaciones respecto de respecto de las formas de resistencia de, del pueblo gitano no sé si marilo quiere comentar alguna cosilla al respecto porque sí que hay algunas pequeñas decisiones que han sido Eh, que han sido fuertes no que han sido cruciales eh, bueno como en el proceso ese de, de pensar el archivo de de la ciudad desde la barraca o sea sí que el tema era primero para qué necesitamos un archivo o sea y que también había habido como un proceso como de borrar toda la memoria de una Barcelona que no servía como para vender todo ...como la Barcelona marca, la Barcelona burguesa... ...la Barcelona del desarrollo, ¿no? Y como sabía también como demonizado a las propias familias... ...que formaban parte como de, esa, de esas historias... ...hasta el punto de que hay familias que les da vergüenza... ...como decir, que han vivido en las barracas... Y, ...y bueno, y como que la idea de desarrollo es vivir ahora... ...a lo mejor en un polígono de viviendas... ...ser propietario de un piso... ...o de una hipoteca, que es peor... ...entonces lo que sí que veíamos... <risa> ...era que había... Eh, ...todos unos saberes... todas unas formas de crear comunidad... todas unas formas de resistencia... ...que nos parecían que también eran como formas... ...que habían aplicado la comunidad gitana... ...yo con Mercedes muchas veces hablamos de... ...que en realidad dices... ...bueno, están las pragmáticas... Está, ...donde se ve ¿no? cómo se persiga al pueblo gitano... ...pero digo, pero todavía... ...como vuestras formas de resistencia... Eh, ...socialmente están mal vistas... ...o sea, no sé... ...si ella habla de una determinada manera... ...porque es su forma como de situarse... ...diferente a mí... ...pues no sé, cuando los niños van a la escuela... ...les dicen que así no tienen que hablar... ...o que está hablando mal... ...o el otro día alguien decía que era un lenguaje marginal... ...entonces como una forma de resistencia... ¿no? ...de repente es nombrada otra vez... ...como desde el lugar... ...del que construye el relato y el poder... ...como algo... Eh, ...marginal... Entonces veíamos que era súper importante como construir un lenguaje y fijarnos muy bien como qué palabras y cómo nombrábamos las cosas. Para, por ejemplo, como una de las cosas que hace el archivo que es catalogar, o sea, y poner como ¿no? nombrar, pues que ese nombrar nos sirviera para poner en circulación otras eh, palabras. No sé, el Pique había hecho una canción y decía, oh, uno le llaman barroca barracas, otros le llaman barracones, yo le llamo mi casa. La casa, ¿no? Es como... Entonces, pues eso, como nombrar las cosas otra vez, es como, pues estar a mi casa. No sé, como... Era una de las cosas que hemos hecho en el archivo. Otra cosa como romper lógicas que están como muy instauradas en el archivo, como el tema de la autoría. O sea, que la autoría es una categoría que todos los archivos reconocen y colocan. Y nos daba... Primero que no sabíamos quién era el autor, quién ha disparado la foto. nos Y luego que nos daba igual. O sea, que al final lo que pensábamos era como quién es la persona que ha cuidado esto durante tantos años para poder compartirlo ahora entonces quitamos autor y, pusi y pusimos cuidador cuidadora como categoría bueno como nombrando otra vez el archivo y nombrando como las los campos eh, construyes otra imagen de, de, de todo y pones en valor otras cosas entonces yo creo que, que lo que estábamos todo el rato hablando en las reuniones antes, era eso cómo puede ser un archivo gitano y no solo de contenidos gitanos sino gitano en su forma que eso es como lo que solo vosotras y vosotros podéis como construir y nosotros ayudaros estar aquí al lado, acompañar precioso y creo que no, no solamente precioso, sino necesario pero hay una cate categoría de eventos históricos, orales. No hay nada escrito, pero se tendría que escribir. Yo no voy a dar nombres, pero sí fechas. Por ejemplo, en plena monarquía de Alfonso XII, yo no voy a, yo, yo no voy a decir quiénes eran estos señores, porque podían tomarse represalias. Se salió, salió la ley de fugas. ¿Ok? Entonces, una caravana, el puchero... Imaginaros eso, por favor. Los niños correteando, el animal suelto comiendo hierba, a cinco kilómetros del, del pueblo. Y venían dos señores muy peculiares, muy conocidos, agentes del orden. Y nos pedían las guías de los caballos. La documentación. No solamente personal, sino del caballo. ¿Y qué hacéis aquí? Pues estamos calentando un puchero para comer, pasar la noche y marcharnos. Y no nos dejaban. Había señor, lo sé porque mi abuelo estaba harto de haberlo vivido, que pegaba una patada a la olla y nos dejaba sin comer. Y nos mandaba... ...que nos marcháramos... ...esto no está escrito... ...se debería escribir... ...porque forma parte... ...no solamente de nuestra historia... ...sino de nuestra carne... ...la hemos sufrido... ...la hemos vivido... ...por lo tanto... ...por lo tanto tenemos derecho a manifestarnos... ...irnos a la meridiana con una pancarta... ...y decir señores... ...qué es lo que ha pasado... ...lo que está pasando y lo que va a pasar... ...dicho esto hagamos relatos, aunque no hay autor, pero sí historias que hemos conservado, las podemos transmitir para que sepan lo indolentes que han sido con el pueblo nuestro, pueblo de color verde oliva. Yo tengo una, una pregunta, una observación, un comentario a lo que explicaba Long Club, eh, que historias como esta que, que explicaba también forman parte de nuestra historia, eh, una, una parte eh, oscura, por decirlo suavemente. Entonces eso eso también, no sé cómo eso lo, lo tenemos que considerar, ¿no? Eh, cuando hablamos de un archivo gitano que también explica nuestra la construcción de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad y como, como opresores en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso es una, una cosa ahí como dura de afrontar, pero que es necesario también. No sé no sé cómo estáis llevando el trabajo, eh, pero ya, me, ya me contarán. Esto me recordaba a un eh, se habían hace hace unos años se reunieron varios eh, investigadores, historiadores, pero también eh como cantantes como los, los cantadores de las historias de diferentes pueblos en, de África de del Oeste y, y de lo que discutían era sobre cómo se podía hacer un archivo de, de la colonia, del haber sido colonizados. Y a una de las cosas, que porque una de las complicaciones era todo aquello con que nosotros habíamos preservado nuestra historia, fueran objetos, fueran, uh, fueran elementos de, de arte, fueran tal, se, no, nos fueron, se, se destruyeron o nos fueron expropiados y se los llevaron a, a museos y archivos de las capitales. Y lo que quedó por escrito en realidad eran leyes para, para oprimirnos, para vendernos, para desterrarnos, para sacarnos de, de, nuestros, de nuestros pueblos y mandarnos al otro lado del Atlántico. Y una de las ideas que salía, que era en realidad como uno de los pocos acuerdos que lograron eh, alcanzar toda, toda esa, esa cantidad de gente, era que la única posibilidad de hacer un archivo de la colonia era... Eh, archivar todas las veces que se había intentado borrar su existencia como la idea esta de los textos eh, los textos religiosos que hay en eh, las, las biblias en pergaminos que en realidad eran pergaminos que contenían otro texto que para reciclar se borraban y se escribían encima pero sigue viéndose como ahí el restito de, de lo que había sido borrado y hablaban de, de que a lo mejor de lo que en lo que tenían que empezar a concentrarse no eran tanto en los documentos en lo que les explicaba quiénes eran y por qué por qué valían menos que no sé cuántos caballos sino a archivar la los gestos de, de, de intento de, de eliminación y de borrado y eso sí que es súper difícil de hacer entrar en una en una estructura de, de cajones y de etiquetas y de, de museos no era como que igual también es ...forma parte del desbordar y aparte de esta divagación pensaba en cuando hablabais de, de, la, de las cosas que sí... ...que se van contando de unos a otros, eh, me venía a la memoria el proceso de trabajo que se, que se estuvo haciendo... ...hace un par de años junto con la mediateca para trabajar la memoria de, de la rumba en el carrer de la Sera i potser el Joel ens podria fer cinc cèntims de, de com ho vau començar a enfilar, no? Perquè no sé si partia de documents o partia d'algun altre lloc. No, realment no vam, no vam partir... Bé, bueno, vam partir bàsicament de, de, de la història que es coneix, no? Doncs de la rumba, no? D'aquells autors més, més coneguts de la rumba, arrel de, de tota la... la, la de, arrel de la intenció que tenia la ciutat, no? Doncs d'alguna manera de retrohomenatge al, al carrer de la Cera i al carrer Salvador i al barri del Raval en, en, en, la, en, en la idea de que és un barri que ha enriquit la cultura catalana i la cultura de la ciutat eh, i la idea que va tenir l'Ajuntament d'alguna doncs, manera doncs, de mostrar-ho i de rebre un homenatge. A partir de les començar un procés amb els participants de Mediateca no?, per parlar primer sobre els autors coneguts que hi han a la rumba però també gràcies a l'ongle Pistoles i a gent de la, de la comunitat gitana que es va acostar doncs vam poder fer un, un petit retrat de com es vivia, a, a, com es vivia al barri quan, quan era un barri on, o uns carrers on hi havia una gran quantitat de, de, de població eh, gitana. Eh, cosa que s'ha anat perdent amb els anys, no? però sí que es va fer tot a partir del, del que és, com m'explicava el, el Pistoles, de, del, de, de la història eh, parlada, no? de, la, de la història explicada, que és una tradició molt, molt de, del poble gitano, eh, i a partir de les experiències viscudes, a partir dels records de les persones que, que, que havien viscut en el barri, a partir de les històries que ens expliquen, doncs vam poder fer un petit relat no? sobre la història d'aquest barri sobre la història de la comunitat gitana dins del, del barri del Raval i bueno, també va ser, va ser interessant que gràcies amb la vostra ajuda també i a l'ajuda dels Sant Mosqueton vam poder crear una cançó de rumba que explicava no? com es vivia eh, la cultura de la, en aquest cas era la cultura de la rumba però que engloba la cultura gitana no? dins del barri, com es vivia com ha canviat aquest barri eh, gràcies a la cultura com, i com, com ha enriquit el, el, el, aquest patrimoni cultural del barri no? però tot va ser a partir de la paraula, no? a partir d'explicar de, perquè no hi ha documents que s'expliquin es, que més enllà del que puguis trobar en una enciclopèdia no? sobre qui són aquells autors que et poden explicar on vivien no? però que no saps com vivien no? perquè això no t'ho no hi ha cap llibre que t'expliqui com vivia la gent de la comunitat no? i qui t'ho poden explicar són la pròpia comunitat que t'explica les seves experiències. El que deies abans del de, programa aquest que el, el pistolet ens parla, no? del programa de ràdio que ens es parla doncs, de, del, del, del Barçal Tichón, de com vivien els Sant Joans, no? els, els locals on anaven de festes i tant. Hi ha un programa de ràdio que ens parla del, de l'estudio 54 no? I, de, i de com ells... Doncs, de, hi, ha, hi ha una cosa que em va fer molta gràcia i que molt com ells s'ho per poder entrar a les discoteques, no? I com, d'alguna manera, amb aquest salero que tenen el, el, els titanus, no? Eh, engatus, engatusaven, d'alguna manera... No, no s'ho malament, eh? Sí, sí, sí. <laughs> Però enredant en, en, en per aquí, enredant per allà que deia el paret no? s'ho doncs ah, si feien d'alguna manera per poder entrar als locals no? de, de la manera més econòmica i, i, i sempre ben acompanyats no? i bueno, és aquesta manera de viure que no està escrita en lloc però que si ningú te l'explica la picaresca, ara, ara és molt, molt més ben trobat la picaresca com aquesta manera de viure, aquesta manera d'entendre la vida no s'escriu en lloc sinó és que te l'expliquen tu tomar nota de eso. Entrábamos en un baile. ¿De acuerdo? Medio docena de gitanos. entre ellos yo, entre, entre ellos yo. Claro, ¿qué pasaba? Éramos jóvenes, yo debía de tener pues 21 años, así trajes negros, corbatas, brillantina en el pelo. Y entonces las señoras. Porque gitano ha sido un gran conquistador de señoras. Entonces, nos veían y veían algo eh, que, no, que no se veía así como así, ¿no? Porque éramos grandes bailadores y se enamoraban de nosotros. Es que éramos guapos. Éramos guapos. Al vuestro estilo. Entonces, quedaban prendadas. Claro. Y... y, y Y lo que dice él, engatusábamos a las señoras. Y a mí me preguntaban, ¿cómo te llamas? Y yo les decía, Manuel, labios de azúcar. Y quedaban prendadas. Y no, pues, no me hagáis caso, oyentes, no me hagáis Ay, señor. Pensaba... Pensaba que una de las discussions que també había surit fa un temps era respecta de, de la música como un, y, el, y el cantar y això como, como una manera de hacer cultura y de hacer memoria y de fe estar junts en la cual no pot ser públic ¿no? era una discusión que habíamos estado teniendo respecto de cómo se, se había desapropiado la, el cante eh, al transformarlo no en algo que hacemos juntos donde todos jugamos un papel sino en, en algo de lo que será concierto y tal y no sé si a lo mejor eso está vinculado, a la, es una de las razones por las cuales ya van varias veces que trabajamos con el hacer canciones para contar historias concretas la, el proceso de, de trabajo sobre el... Yo sí, yo sí, yo sí. Es lo que el Oncleo Pistolas ha dicho, ¿no? Como ¿cómo guardamos las historias. Entonces, las historias las podemos escribir, pero también si pensamos que la forma y el contenido tienen que ir juntas, ¿cómo hacemos para que las historias se cuenten? Y, y no es lo mismo que la cuenta usted, como la cuenta con, con, con el arte que la cuenta, que esté escrita en un papel, entonces también es como como las contamos haciendo también de ese contar una fiesta que yo creo que también es una de las formas de resistencia que ha tenido sea, o que yo entiendo que es una forma de resistencia gitana y a pesar de que me amargáis la vida me perseguí me queréis no sé qué o sea nosotros vamos a, a hacer fiestas o sea, vamos, estar, vamos al revés a vamos con alegría con bastalipe <ríe> <con> <ríe> quiero que yo lo había entendido eso no es lo mismo el flamenco que el cante gitano. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner este este este este caso, ¿no? Las saucas. Sabéis lo que es una sauca. Relataban y el moro le compruebo la arena al otro moro por decir algo. Entonces, el gitano escuchó estas agujas. Y ahí, porque todo el cante es folclórico, como la seguidilla y todo eso. Lo que pasa que todo el folclore sale de los cantes gregorianos, de los coros gregorianos, de la iglesia apostólica romana. Sale lo que es el folclore. Y el folclore... Nosotros llegamos a Cádiz, a la bahía de Cádiz, una expedición de gitanos por orden del rey, no me acuerdo si era Felipe II Carlos V, no me acuerdo. Lleguemos allí y a base de las pragmáticas formemos las germanías. Una germanía era un grupo de moros, un grupo de perillanes, perillanes, gente de malvivir, moriscos y gitanos. Y de ahí, señores, nace el cante gitano. Entonces, como la seguidilla era un cante espiritual nuestro, ...explicando las peripecias del pueblo y las ex. En fin. Y entonces, pues, no era un cante que se podía cantar en sociedad... ...sino entre nosotros. Como el cante más antiguo que existe, que es la arbolea... ...que es un rito... ...que declara la pureza no solamente de la mujer, sino del pueblo gitano. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo se ha detorreado ya no está la tona libre la, to la tona grande la tona chica ya no se cantan esos cantes sí que hay jóvenes que los están cantando pero no entonces hay otro cante que se le llama de ida de ida y vuelta que es el cante la milonga la colombiana eh, los tanguillos esos caramelos para un niño cante nuestro auténtico aparte de la arboleada, son las seguidillas. Eh, eh, pero bien cantadas, señores, porque es cuestión de, de armonía de voz y saberlas cantar, porque es un cante medido. Hombre, a ver, Valderrama las cantaba porque echaba dulzura por la boca, pero no tenía el de jejita, no, señores. ¿Vale? Entonces, está el lamento nuestro en ese cante, el lamento nuestro, la espiritualidad. Nuestra. Así como los cantes espirituales negros, el ritmo en blues, se practican explicando uh, las peripecias del pueblo, nosotros con la seguidilla, la soleá, la soleá no tanto porque es un cante que deriva de la bulería y es más moderno, pero hemos cantado cantes uh, explicando la historia del gitano, reivindicando nuestros derechos incluso, hasta que vinieron los cafés cantantes y ya se cantó todo eso al aire libre. Esa es la historia del cante. Esta es la historia del gitano que implica una vida en sí muy bonita, muy bonita, que es el cante. No sé si nosotros también lo hemos dicho todo, porque tenemos un poco de fresquito. Pero <risa> sí, um, creo que a lo mejor una buena forma de cerrar esta conversación de hoy sería escuchar la canción que salió del, del proceso de trabajo sobre la memoria del carrer de la de la Sera, que va a ser una, una rumba que que havia que recollia totes sobre sobre com era la com era la vida en aquel carrer, no? Que de fet vostè, uncle, va estar sí, va estar portant, oi? Sí, Perquè por Porque... no sé qué... Sembla, a mi em sona, perquè ho havia estat escoltant fa una estoneta, que parlaven precisament d'aquest bar que vostè ha mencionat fa un moment, el bar del Salchichón, pot sí, ser que sí, fos? Sí, home, sí. Enredam per aquí, enredam per allà. En el bar de Salchichón Rojita no forma juerga Ay, allí me he yo Con todo el mundo de fiesta De la calles centenarias de Ay, del barrio del portal Han nacido este ritmo Es de mucho nivel. Ha tafito aquest que de molt o nivell De la casa de San